¿Qué tal? Buen día, Pablo. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, Jorge,、eh, queríamos charlar con vos por el tema de cómo viene avanzando el fondo compensador.、Eh, ¿qué, ¿Qué avances hay para contarle、eh, a la audiencia? Bueno, no, no, no hay en realidad demasiados avances. Se,、uh -huh. se viene trabajando, la discusión está, está abierta, digamos, la negociación, no discusión.、Uh -huh. eh, nosotros, desde las cooperativas, presentamos un, un plan para el fondo compensador al, al gobierno, digamos, la Secretaría de Energía. Ellos coinciden con, con que, que sí, que, hay, que, que habría que hacerlo, digamos. Se está trabajando ahora en cómo se va a fondear, digamos, de dónde van a salir los recursos para, para poder aplicarlo. Se puso a trabajar en una universidad para que、eh, evalúen y saquen un costo, digamos, como, como si fuera un tercero, como un árbitro tercero, digamos, que es el que va a decir qué costo es el que realmente tenemos las cooperativas y en función de eso, este, ver después cómo se fondea, digamos, y, y bueno, y aplicarlo, ¿no? Claro. Es básicamente、eh, para, para corregir las asimetrías que tenemos las cooperativas, ¿no? Las cooperativas, hay cooperativas más grandes, más chicas, con grandes usuarios, sin grandes usuarios, entonces para compensar un poco eso, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Dinero que van a recibir? Tipo una especie de subsidio.、Eh... No, no, no, se está viendo que,、ah. cómo, cómo se va a hacer. No, no, no, se está viendo cómo se va a hacer. Todavía no, no se sabe cómo va a ser,、ah. pero lo, lo que sí es claro e que, que, que hay que hacer un fondo compensador para corregir es, estas cosas, ¿no? No, no. Todavía no se sabe. Y esto、ah, de, en esto están de acuerdo tanto las cooperativas como el gobierno, de que se necesita estamos, un fondo sí, compensador. Sí, sí.、Ah. Exactamente, en eso estamos de acuerdo, no hay ningún inconveniente en ese sentido.、Uh -huh. Se está,、eh, digamos, evaluando、eh, cómo, de dónde se van a generar los recursos para, para, para, para hacerlo, ¿no? para, para que uno lo pueda. Lo pueda luego este, digamos, explicar perfectamente bien y dónde, dónde salen los recursos. Eso es lo que se está evaluando. Y, y en este momento o hasta ahora,、eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se compensan、eh, estas asimetrías o no se compensan? No, tenemos, tenemos un subsidio también、eh, de, de, de parte del gobierno que vendría a, a ser como una especie de fondo compensador que, viene, que de alguna manera viene intentando compensar por ahí este. este Este desbalance que tenemos la, la, las cooperativas, que por ahí estamos bastante complicadas en ese sentido. ¿no? Nosotros, eh, digamos, eh, esto se hace para, para compensar los costos, nada más, no es que haya otra cosa en el medio, digamos. Nosotros, nuestros costos suben todo el tiempo, porque, porque es lógico que sea así, los sueldos y demás, y bueno, nosotros. Quedamos un poco retrasados con el tema de las tarifas y demás. Entonces, bueno, para compensar eso, eso este, es, es que nosotros necesitamos el fondo compensador.、Claro. Pero que ahora es arbitrario.、Eh, no, no, no, hay, digo, no hay una fórmula, no hay un número, no, no hay una forma hay un, de hacerlo. Por, hay, hay, hay un porcentaje que se、mm. hace, que, pero bueno, pero eso no, nosotros este, hasta por ahí en algún momento evaluamos hasta que fuera por ley. ¿Está ¿no、es c i e r t o Claro. Sería una cosa interesante, ¿no? Pero bueno,、mm. son, como te decía, está todo bien. Se está negociando, se está charlando para, sacar, para tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Hay urgencia de las cooperativas por esto? Sí, sí por supuesto. Siempre estamos,、mm. siempre estamos ávidos de, de encontrar respuestas en ese sentido. Pero bueno, también sabemos que los tiempos lógicos de la negociación, de ver cómo se hace, no es una cosa, una cosa menor. Digamos, hay que, hay que evaluarlo bien y hacerlo bien. ¿no? Mm. Bien, ¿Y, ¿y el dinero? ¿qué? ¿Hay que varias alternativas de, de, de cómo f u n d e a r l o Hay alternativas, hay alternativas, hay que ver cómo por, por, hay a a a l t t e r n i v se v r cómo se puede poner, si se pone como un cargo, por ejemplo, una parte como un cargo, un ítem dentro de la factura, que diga fondo compensador, por ejemplo,、ah. eh, por una parte, otra parte que ponga el estado de subsidio, bueno, habrá que evaluar qué,、sí. es, lo que, qué es lo que hay que hacer este, y... y Y hacerlo, ¿no? Claro. Y Jorge, ¿y la universidad está trabajando también, decías al inicio? La universidad está trabajando, está trabajando también,、ah. este, está trabajando con sus profesionales para, para, para evaluar, para sacar un costo, para ver qué, de qué estamos hablando, qué costo tenemos realmente para, para prestar el servicio,、eh, para distribuir las cooperativas, ¿no es cierto? Claro. Y, y hablando de esta urgencia que decías recién, ¿que ¿se han puesto un plazo a las cooperativas? Digo, de acá a fin de año, ya para el año no, que viene. No, no. Ya... estamos permanentemente en contacto y、mm. permanentemente trabajando no no no no es que esto se deja agachar estamos permanentemente en esto、mm. eh, bueno pero como te decía lleva su tiempo están trabajando、mm. los técnicos、eh, tanto de un lado como de otro este, lo, lo bueno es que estamos todos de acuerdo en orden, que esto tiene que ser así hay que buscarle la forma nada más Claro. Eh, Jorge, te,、eh, aprovecho y te consulto,、eh, porque bueno, se está implementando la segmentación tarifaria. Bueno, y un,、sí. un sector es el de la energía que bueno,、sí. involucra a las cooperativas.、Eh, que, sí. ¿Ustedes han intervenido en algo? ¿Van a intervenir? ¿Cómo, cómo, cómo se va a hacer? No, hoy, sal, hoy salió la resolución de nación,、ah. de, de la segmentación, pero de nación. nación le pasa a la provincia, digamos, este, la resolución. Ahora la provincia, digamos, APE nos bajará la resolución a nosotros. Hasta acá no tenemos nada oficial.、Ah, hoy no tenemos nada. La resolución no salió a nivel nacional, vino a, a APE. Seguramente APE, mañana o pasado, nos va a trasladar a nosotros esta resolución.、Eh, ahí veremos realmente de qué estamos hablando. Y bueno, y por lo que viste, así, bueno, es muy reciente decir que salió hoy. No, no, no tenés sí, algún sí, dato sí. de cómo. De cómo es... ¿Cómo se implementaría? Eh, eh, sí, lo que, lo que sale lo, en las cosas, lo, lo, lo oficial, ¿no es cierto? Lo que se dice en lo oficial, aparentemente va a ser así, pero bueno, ya te digo, nosotros no tenemos nada todavía, por ahí arriesgado sabía decir、claro. algo que nosotros no lo tenemos. Bien, bien, no lo tenemos. La resolución nacional está, pero nosotros、mm. no tenemos nada oficial de la provincia, ¿no? Del AFE. Así、mm. es que por ahí no, no sería bueno salir a opinar ahora,、claro. habría que mirar mañana o pasado, cuando tengamos la resolución en mano, y decir, bueno, sí, esto es está así. Claro. Eh, eh, Jorge, ¿y el objetivo、eh, de cuándo se implementaría?、Eh, ¿Cuándo empezaría a regir? A partir de septiembre, sí, sí.、Ah, ¿A partir sí, ya de este mes? Sí, sí. sí da, del sí, mes que viene. Aparentemente, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente. Bien. Bien. Vamos a mirar mañana qué nos, qué nos dice la resolución nuestra. Claro. Este, Bien. Vamos a ver, es, es muy pronto. Vamos a ver mañana o pasado, no sé cuándo el l á p i bajará. La, la, la información. Bien, bien, bien, bien. Bueno, estaremos atentos, entonces te estaremos consultando.、Eh, Jorge, no,、bueno. no sé si quedó algo que nos quieras contar, comentar, si no, gracias. No, no.、Eh, a disposición, como siempre, cuando lo requieran, acá、bueno. estamos este, para, para, para lo que necesiten. Bueno, gracias por atendernos.、Eh. No, no, gracias a ustedes.